Atención señores, que somos los Y venimos otra vez A decir que a Venezuela El que quiera defenderla Todo le sale al revés A decir que a Venezuela El que quiera defenderla Todo le sale al revés Los conejos detrás de los perros Detrás del gato pa' los ratones No gobierno que mete en el Al corrupto que roba millones Haciendo el papel de soquetones Caminamos como los cambrejos Uno son mi barallón y otro nos pasamos de pendejo Si un honesto ciudadano a corrupto le echa mano y lo lleva a un tribunal Soy gobierno que mete en cierro al corrupto que roba millones Haciendo el papel de esos caminamos como los cangrejos Mientras uno son mi barancho de De servir de trampolín, voz del militante fiel. Mientras que el triste papel, de servir de trampolín, voz del militante fiel. Los conejos dejan de los pelos, de tratar de tomar los ratones. No hay gobierno que mete en tierra al corrupto que roba millones haciendo el papel de zoketones.